Pero ahora vamos a Argentinos por el Mundo, si te parece. Sí, vamos a Argentinos por el Mundo, eh, recordando que se pueden comunicar de 45, 35, 5.700. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar primero de la actualidad de los Argentinos por el Mundo y después sí vamos a estar hablando con el entrevistado que ya estamos coordinando. Dale. ¿Te parece que vamos a arrancar con la mejor básquet del mundo con el, el, la NBA que ayer tuvo actividad? Toronto venció a Milwaukee 106 a 100, Boston perdió como local de Chicago 97 a 111 y Los Ángeles Clippers vencieron 99 a, a 99 91 a Utah. Estamos hablando de los de los playoffs de la NBA, unos playoffs que tienen que ya están en octavos de final. Boston pierde la serie con Chicago 2-0, Washington le gana la serie Atlanta 1-0, Toronto y Milwaukee están empatando 1-1 y Cleveland e Indiana están ganando, Cleveland está ganando 2-0 en el lado del este. Por el oeste, Golden State gana 1-0 a Portland, los Clippers y Utah empatan 1-1, Houston le está ganando a Oklahoma 1-0 y San Antonio con Manu Ginobili, el único argentino en los playoffs, le está ganando a Memphis la serie por 2 a 0. Para hoy tenemos partidos en la NBA, tenemos varios partidos que todos están buenos, la verdad que todos están atractivos para ver. A las 20 horas Washington va a estar recibiendo Atlanta, 21 horas Houston, Oklahoma, y 23-30 Golden State, Portland. Mañana va a estar jugando Manu Ginóbili con San Antonio. Ten nos vamos a Europa rápido, en la Europa. Eh, Dejame sí. aportar esto. De eh, Manu hace 14 años que juega la NBA, 14 post-temporadas para Manu Ginobili, El récord Eh, es uno de los jugadores que es el récord en la NBA en ese 14 años que está jugando en la NBA, jugó las 14 veces post-temporada, así que ese tipo para los playoffs y después siguió jugando con lo cual este, está por alcanzar algunos récords más eh, y, y, y es realmente algo llamativo, así que una una vez más a Antonio y también Manu Ginobili en la postemporada nos vamos a Europa, a la Euroliga que arrancó ayer los cuartos de final en playoff, son al mejor de cinco juegos ayer el Cesca Moscú venció 98-90 al Vasconia de Nicola Provitola que apenas jugó 43 segundos, para hoy 16 horas el Real Madrid del Chapu Nación y va a estar jugando con Daruza Faka Dogus, así que va a estar bastante entretenido el partido, y tenemos adelanto de la Liga ACB, hoy 15-45, eh, el Unicaja recibe al Tenerife de Nico Ricciotti el Tenerife ya está clasificado a playoff para adelantar el partido de la jornada 31 Volvemos a América del Sur, ¿por qué? Porque vamos a hablar de Brasil, con un paulistano que ayer clasificó a cuartos de final, un paulistano que estuvo bastante complicado, arrancó la serie 0-2, perdió uno de visitante y otro de local, pero ayer le ganó a Cearense 76-72, Daniel Ures jugó eh, 19 minutos, sumó 8 rebotes y... Eh, eh, ya están definidos los cruces de cuartos de final que van a arrancar mañana Bauru con Stefano Pierotti va a estar visitando a Brasilia Flamengo va a estar jugando con Pineiros Mollidas Cruces con Vitoria Franca con Paulistano Vale recordar que Vasco da Gama con Damián Palacios quedó eliminado con el argentino que esta temporada se sumó a, al equipo. Y el otro equipo que no clasificó es Zoro Cabana con Enzo Caferata en sus líneas. Ahora sí, tenemos conectado a Daniel Ure, de quien estábamos haciendo referencia ayer, Fabi. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen te... día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Vos contento? Imagino. La verdad que sí, sí, sí, muy contento. Eh, anoche ganamos un quinto partido aquí de local en nuestra cancha. Una serie durísima contra un rival que de gente muy experimentada, de muchos jugadores de pasta de prospectaria aquí en, en Brasil y, y, y jugadores que han, que han pasado por, por Europa también, así que con un equipo nuestro que es joven ganamos una serie muy dura y bueno ahora pensando en, en los cuartos final que arrancamos el sábado contra Franco avanzando una una ronda más o pasan una serie de playoffs ya van quedando los equipos que habitualmente son los candidatos a quedarse con la liga nacional de Brasil este como analizar lo que viene no sí totalmente eh... A priori los candidatos son siempre los, los, los equipos que, que, se, que se conocen, no, eh, Flamengo, Mosías Cruz, eh, eh, Bauru, eh pero bueno, Franca ha hecho un, una gran temporada, terminó en el, en el tercer puesto, eh, es un equipo muy parecido al nuestro de que apostaron este año a jugadores jóvenes con con varios algunos jugadores de, de experiencia y, y tienen una localidad muy fuerte, Franca siempre se caracteriza por, por eso, pero bueno nosotros venimos haciendo la, eh, bien las cosas eh, la fase regular nuestra a partir de, de, de fin de enero fue muy buena los últimos 10 partidos ganamos nueve el equipo está con mucha confianza eh, a mí me toca tener un rol por momentos importantes y no ofensivos, en otros momentos no tanto, pero bueno, desde un primer momento eh, sabía a lo que venía y sumando de todos lados eh, y contentos eh, ayudando al grupo a que a que salgan bien las cosas. Por suerte, hoy estamos entre los ocho mejores del torneo y, y aspiramos a mucho más, ¿no? y te encontraste con con tu equipo y con la Liga de Brasil imaginaban que iban a estar en esta parte del año jugando postemporada y iban a quedar entre los ocho mejores o no se hablaba de eso mira cuando llegué acá eh, que hablé con el entrenador y con dirigentes el objetivo era estar en, en, esta, en, esta, en esta instancia estar entre los ocho ganar un playoff eh, era el primer objetivo ya que los últimos dos años del club no, no habían podido eh, pasar. Eh, y el, el año anterior habían quedado entre los cuatro primeros, pero perdieron en, en, en la primera instancia y, y el, el, el año anterior también en octavos. Este año hubo una reestructuración del equipo, apostaron a, a muchos chicos jóvenes con mucho talento e incorporaron tres o cuatro jugadores de 28, 29 años Eh, para para también ayudar a, a, a los jóvenes y cuando me sumé yo también la idea era, era la misma era era sumar eh, en, en, en experiencia en, en llevar el grupo también adelante y ver, ver qué es lo que se podía hacer eh, la verdad que como te decía recién tuvimos una gran fase regular terminamos en sexto lugar Con la ventaja de localidad en el primer playoff la ganamos y ahora, nada, eh, la presión la tienen los demás. Nosotros vamos a ir tranquilos. El primer partido, a diferencia de, de Argentina, los playoffs se juegan diferentes. Eh, el primer partido se juega de local. De, de, de, de, nosotros jugamos de local. Después jugamos dos de visita. El cuarto, si hay cuarto, se juega de... Acá de, de Locarno y que hay un quinto partido, tienen la ventaja de ellos, eh, los, los de Franca. Pero, pero bueno, la verdad que muy contento y, y con mucha expectativa de, de salir adelante y yo creo que, que podemos pasar esta también esta serie. Santiago. Daniel, eh, en Brasil se vivió ¿Sí? muy expectante esta reclasificación, por así decirlo, de la Liga Brasileña, porque cua, tres de las cuatro llaves fueron un quinto partido en una paridad histórica que marcaban los medios brasileños. Eh, ¿Vos creés que está así la Liga Brasileña hoy, o los cuatro equipos que estaban esperando rivales están un pasito más arriba que ustedes? Mira, la verdad que, que la Liga está muy pareja. Eh, sí, es verdad, se dio, se dio el caso de que fuimos tres de las cuatro series a, a quinto partido, Y, y está bueno eso eh, los cuatro de arriba que quedaron para mí tres eh, por experiencia y por por, el, por la calidad de jugadores que tienen sacan un pequeño plus que son Flamengo eh, Mollida Cruz y, y Brasilia pero a la misma vez nosotros nos enfrentamos con, con todos los equipos y por ejemplo a Flamengo nosotros le ganamos el local en la fiesta regular obviamente los que son diferentes sobre torneo se sabe eso pero creo que la paridad eh, es es real eh veremos después en el juego lo que sea para mí la serie es nuestra eh, es muy pareja con Franca eh y nada ir paso a paso tratar de, de hacer lo mejor posible para para el sábado ganar el primer partido y después ir a ir a robar uno de, de visitantes eh, pero primero ya, ya estar enfocados en, en el partido número uno que, que es el sábado ¿no? ¿te costó la adaptación del básquet de Paraguay al de Brasil? y sí sí con, con el con, en relación a, a nivel de juego entre Paraguay y Brasil es mucho eh, pero La liga brasileña es muy parecida a la argentina, eh, así que, que nada, no es que hacía tres años que estaba jugando en, en otra liga, sino que venía de jugar en Argentina, había estado tres, dos meses en Paraguay y me sumé a Brasil, que comparado a la Argentina, eh, atléticamente me parece que es un poquito superior a, a nosotros, prácticamente eh, no tanto pero son, son muy parecidas la liga argentina y la, la brasilera de hecho las competencias las competencias internacionales siempre siempre la están, la están peleando los equipos brasileros, argentinos, de y no. me parece que, que, en, que en ese sentido eh, me, adapte, me adapte rápido eh, también soy un jugador que que, que tenía un rol en el equipo Eh, y me adapto a esto y, y lo entiendo así que me, que, que me fue fácil eh, incorporarme a un, a un equipo como, como el de Paulistano que, que tiene un entrenador que, que trabajó mucho tiempo con todo el mañana y entiende lo que también de la manera que lo entendemos a nosotros así que, que eso está, está bueno igual te adaptaste, te adaptaste bastante bien a la Liga de Brasil porque estuviste en el Juego de las Estrellas decime cómo, cómo viviste esa experiencia Sí, bueno, la verdad que, que me tomó un poco de sorpresa estar entre los dos jugadores elegidos eh, estuvo lindo, estuvo buena la experiencia, todo suma eh, no me ha tocado nunca jugar en, en Argentina y me tocó jugar acá en Brasil eh, está bueno porque la primera preselección la, la hacen los capitanes y, y entrenadores de los, de los equipos y después de esa reflexión son 18 jugadores de, de extranjeros y 18 nacionales ahí entre en el gente por suerte que y con una, una linda experiencia, más allá del, del juego que, que en sí es una fiesta fueron cuatro días de, de muchos trabajos sociales de, de ir a, a eventos eh, solidarios y todo que que siempre hace bien y, y está bueno también dar una mano y la verdad que que contento contento por, por la experiencia no solamente con la defensa, sino de la experiencia de estar en una liga nueva para mí y, y todavía no terminó la temporada espero que que quede, que quede rato para para mí aquí todavía pero es un saldo es muy positivo no Daniel te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para vos en lo que queda de la temporada, queríamos saber de tu actualidad en el básquetbol de Brasil, felicitaciones por por este paso y este avance en, en la liga hermana, así que lo mejor para lo que viene eh, dale muchísimas gracias por llamar y bueno, estamos, estamos en contacto para cuando, cuando quieran, un abrazo grande y saludos, el cabrito Daniel Ure hablando desde Brasil de su equipo pasó otra etapa de la vida de Brasil y nota con él también hablando un poquito de, de la actualidad. Bueno, eh...